Vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a ésta, «Permaneced aquí, he divisado un fuego. Puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentaros o a alguien que nos indique el camino».